Ya estamos en sí. comunicación entonces con Evelyn Rusiok, que es la titular del ANSES aquí en Viedma. ¿Cómo le va a Evelyn y a la Candia? Vilma Benavides Garcés, le están saludando. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Evelyn? Muy bien. Eh, bien, ahí ya nuestra compañera estaba dando la introducción a, Más o menos a, por lo que te llamábamos para hablar hoy Queremos que nos cuentes un poco de las becas Progresar eh, Y la baja de edad para 16 y 17 años eh, ¿Qué son? Eh, muchos no todavía no saben, no conocen lo que son las becas Progresar Y cómo pueden acceder a ellas eh, Si quieres contarnos Sí, las becas Progresar Es un, una ayuda en acompañamiento que el Estado Nacional hace a los jóvenes eh, de entre 18 y 24 años en principio, eh, y que surge en el año 2014. En el año 2014, eh, bueno, con, con el inicio de, de estas becas, fue la idea de pensar, bueno, hasta los 18 años el Estado acompaña, a los niños y niñas, a su educación y a su salud con la asignación universal por hijo o la asignación familiar, sea el caso que los papás tengan o no sí. eh, un trabajo registrado. Uh -huh. ¿Pero qué pasa después de los 18 años? Bueno, ese, esta fue la respuesta para para aquellos chicos que se habían cumplido la mayoría de edad pero que querían continuar eh, su, su, su educación formal, no uh -huh. ya sea, eh, bueno... porque no habían terminado el secundario o porque querían este, continuar eh, con un terciario universitario. En el 2015 se había llegado a un millón de, de jóvenes eh, alcanzados, beneficiados con estas becas, eh, bueno, a través de, de, de diversas eh, actividades que se hicieron en ANSES y también bueno, un millón de jóvenes que cumplían con el requisito tanto de edad como de ingresos familiares. Lamentablemente, después de los cuatro años del de gobierno de Cambiemos, eh, ese millón de chicos y chicas se redujo a 550.000. Como uh -huh. cuando frente de todos, bueno, la, la presidencia en el año 2019, habiendo dejado este, un universo de un millón de, de beneficiarios de la beca Progresar, asumimos el 10 de diciembre del 2019 con 550.000 mil. Este, beneficiarios. Por supuesto, además de tener menos cantidad de beneficiarios, la beca no se había actualizado, este, prácticamente creo que no se inscribían porque el monto era, eh, no, no, no tenía ninguna relación con, con, con el costo de vida o, o no significaba o no representaba eh, ningún tipo de... de ayuda por por, por lo pequeño de, de, del monto en, en relación a que nunca se había como decíamos, bien actualizado durante esos cuatro años. Tampoco se salía a buscar los pibes y pibas para que se crían, como se hace este, actualmente cada en cada marzo. Bueno, entonces en 2020, en realidad en 2021 fue, eh, se hace un relanzamiento de las becas progresales, se uh -huh. incrementan hasta en un 100% los montos que se cobran por mes, se pasan a cobrar nuevamente... Eh, 12 mensualidades en el año, no como este, en, en la anterior versión que se cobraban solo diez de de doce meses, con la idea de que lo, los los jóvenes durante eh, enero y febrero no cursaban, entonces no se les pagaba la beca, claro. como si no tuviera uno una continuidad de de, de gastos durante todo el año, ¿no? Eh, y bueno, y ahora eh, Después de ese relanzamiento y, y salimos también, por supuesto, a buscar a, a, los, a los chicos para que se inscriban y en ese momento seguíamos trabajando con el universo de 18 a 24 años. Sí. Se llega ahora a diciembre de, del 2021 con eh, 950.000 chicos inscritos en todo el país. Estamos sí. cerquita del millón que teníamos en el 2015 y empieza a surgir otro otro inconveniente que este creo sí estoy segura es propio de la pandemia y es el abandono la no terminalidad del secundario sí. este de, de chicos y chicas que estaban quizás en los últimos años no entonces sí. eh, bueno primero se pensó en dar un plus por conectividad ese plus por conectividad hoy está vigente y es de mil pesos así que la beca en vez de cuatro mil seiscientos son cinco mil seiscientos pesos Eh, y hacía falta un poco más. Entonces, eh, en conjunto con el Ministerio de Educación, lo que se analizó y lo que se trabajó y lo que hoy está vigente es ampliar pero, eh, en cuanto a los rangos de edad el, el programa Progresar. Así que hoy los chicos de 16 y 17 años que están estudiando el secundario o que se comprometen, esto es muy importante, Se que lo dejaron durante, durante estos años, uh -huh. se, se les complicó el tema de la de la no presencialidad o de, o de las necesidades económicas, ellos si que dejaran de, de, de estudiar, pero se comprometen uh -huh. mediante una declaración jurada a inscribirse en febrero uh -huh. eh, o, a con, o a comenzar a estudiar en febrero, uh -huh. van a poder tener eh, su beca a progresar y bueno, por supuesto en marzo, eh, cuando ya comenzamos las clases, Eso se corrobora con eh, la inscripción de alumno regular. Bien. ¿Tendrá también, bueno, las mismas eh, pautas, entre comillas, como de control eh, que se tiene con quienes también eh, tienen la beca progresada? Por ejemplo, cada año dar cuenta de cuántas materias y pasó, de, en este caso, de grado y cuestiones así para volver a renovar la beca, por ejemplo, el año que viene. Eh, sí, en realidad, básicamente, pues lo que tenés que hacer es alumno regular. Bien. Eh, Cuando se trata del de, de secundario, lo que estás terminando, eh, presentas eh, la certificación de, de tu colegio uh -huh. eh, y esto sí se renueva la inscripción y la presentación cada año. Cuando se trata de alumnos secundarios o terciarios, lo que va variando también es el monto de la beca entre los primeros y los últimos años. Eh, comenzamos con una beca más pequeña y ya en los últimos años... Uh -huh. Se, se, se incrementa el, eh, el monto. Pero Ahí. se maneja eso directamente con el área de alumnos eh, que tenga eh, en actividad el, el, la universidad o el instituto que, en el que uno esté trabajando. Ellos son los encargados de cargar, como vos decís, eh, lo que sería de alguna manera la, el rendimiento académico De, de los alumnos pero no es que no, no no se le pide no sé cumplir con determinado este con determinada eh, no sé que se saquen más de nueve o más ah, no ah. Eh, es simplemente lo que lo que sí se, lo que sí se le exige es que el chico eh, continúe los estudios y sabemos que duran. que, el, que en, la, en la universidad o en el, en el en el tercero es diferente porque bueno tenés que estar presente nadie te toma asistencia ni nada así de que la, la la característica o o la cualidad de alumno regular se se se, corrigió, se se se revisa por otro por otro medio diferente que en el secundario te hago una consulta. pero eso lo eso lo lo lo, lo trabaja directamente la, la universidad o el cual Evelyn te hago una consulta eh, sabemos que la asignación universal por hijo eh, es hasta los dieciocho años ¿Pueden pedir? Sí. ¿Es compatible con, las, con los eh, niños, adolescentes que cobren los padres la Asignación Universal? ¿Puedan pedir una beca? Una sí, es compatible, es compatible con la Asignación Universal y es compatible con la Asignación Familiar también. Uh -huh. eh, la beca va a estar eh, a nombre de, o sea, el titular va a ser el, el chico o la uh -huh. chica, y la asignación universal o la asignación familiar, como hasta ahora, el papá o la mamá. Eh, si eso es muy importante porque como la beca además tiene un requisito de máximo de ingresos familiares es, eh, de, de tres salarios mínimos vitales y móviles, que en este momento está alrededor de mil pesos, bueno, la mayoría de, de quienes están eh, cumpliendo con esos requisitos están cobrando. o una asignación universal sí. o la asignación familiar en el caso de que alguno de los papás tenga trabajo registrado esto no es incompatible eh, y por supuesto puede haber sido quizás uno de los eh, de las dudas al momento de inscribirse porque la beca es un montón menor que que la asignación universal claro. no es incompatible se pueden cobrar las dos cosas uno la va a cobrar directamente sí. el, eh, el chico el estudiante se le va a abrir una cuenta a su nombre eh, en el Banco Nación eh, a nombre del de joven de 16 o 17 años y va a cobrar su beca y Después ya cuando pasa los 18 y si sigue estudiando y sigue inscribiéndose, ya directamente ya es mayor. Pero durante estos dos años, digamos, hasta que cumpla los 18 años, sus sí. eh, papás van a seguir cobrando eh, la asignación familiar. Perfecto, buenísimo. Evelyn, entonces reiteranos, por favor, eh, hasta qué fecha límite hay para poder este, inscribirse, dónde lo podemos hacer. Y también, por último, quería consultarte respecto a esto, si bueno, se si termina el ciclo lectivo se le dan también un 20% de retroactivo, ¿eso sí? Eh, sí, sí, en el momento en que vos presentes tu certificado de... De, de alumno regular en marzo bien, eh, bien tengamos en cuenta entonces las becas Progresar eh, para mayores de 18 años se están cobrando en este momento y pedimos la reinscripción en marzo este, esta inscripción es para esta ampliación de tarjetaria que hacemos o sea que hoy pueden inscribirse solo chicos de 16 y 17 años entrando a wwwargentinagobar barra progresar Eh, o directamente en la página de ANSES, www.anses.gov.ar, hay un, hay un espacio de eh, mi ANSES, ahí también se pueden, se pueden inscribir. Eh, hay también turnos específicos en las oficinas para progresar, por si necesitan que les demos una mano o porque por ahí no tienen actualizado su, su base de datos en ANSES. Eh, tenemos 11.000 chicos en Río Negro que estarían en condiciones de, de acceder a esta deca y hasta ahora tenemos inscritos 5.000, así que por eso les, les agradecemos también este espacio de difusión para que, bueno, todo aquel que tenga el derecho eh, pueda cobrar esta deca, Buenísimo, Evelyn, muchas gracias, te agradecemos. Un saludo. Bueno, no, gracias a ustedes. Buen día. Evelyn Rusciotto, entonces, titular de la ANSESA aquí en Viedma, hablando con nosotras respecto a lo que es la beca Progresar. Esto es para los, los chicos de 16, 17 años. Recordemos que también cuando arrancas universidad o terciario también podés percibirlo. Pero que ahora se bajó la edad para poder ingresar. Hay tiempo hasta el 31 de enero, como lo decía Evelyn también. www.argentina.gov.ar barra educación y barra progresar. Desde allí. Y si no también, bueno, después lo vamos a ver reflejado también En la página de Radio Encuentro, para quienes tengan dudas y quieran también evacuarlas, o si no, como lo dijo Rusiot a lo último, las oficinas de abiertas para eh, cualquier duda.